d i n á p o l i pretende que el Consejo sea su escribanía. ¿Quién dijo ah, eso? Ah, ¿viste? Yo sabía que te iba a llamar la atención. Bueno, este, este es un comunicado del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical,、eh, que integran Romina Paz y Diego Camargo y Luján Mazuco.、Uh -huh. eh, lo pueden leer completo en nuestra w w w r a d i o c u r m e s c o m Pero además, Mauro Monteiro anda por ahí, anda por la escribanía, diría la UCR, GG, anda por el Consejo deliberante. ¿No, Maurito? Buen día, ¿cómo te va? Exactamente, Juan Pablo, buen día para vos, para todo el equipo y nuevamente para la audiencia. Exactamente, estamos desde t o a i para Santa Rosa, desde la municipalidad de t o a i que ahora les vamos a contar lo que pasó hace un ratito con una manifestación de trabajadores y trabajadoras, a lo que está pasando o lo que no pasó en el Consejo Deliberante. ¿Por qué lo pongo en estos términos? Porque la oposición en el Consejo Deliberante no vino a trabajar. Como habitualmente se dice, por lo menos una parte de su trabajo no lo hizo, porque no dio quórum hoy y se frustró la sesión ordinaria, una sesión convocada por la presidencia del Consejo Deliberante, pero no solamente eso, sino también con un montón de temas tratados en comisión donde sí estuvo la oposición. Y todo tiene que ver. Con la posibilidad de que、eh, los radares que están colocados en distintos puntos de Santa Rosa y también las cámaras de vigilancia este, puedan tomar esas imágenes y avisarle a la persona que está cometiendo una infracción. Esa situación que es. Eh, lo que también se discutió acá en comisiones que tienen que ver con modificar una parte de la ordenanza con el código de faltas y que puedan a las personas que están en Santa Rosa o en, en cualquier lugar de, de la ciudad, les llegue un correo electrónico o una carta postal de las viejas, como llegaba en el correo. Eso se iba a tratar、eh, hoy en el Consejo y no se trató porque la oposición no, no dio quórum. No es la primera vez y también recordamos mucho lo que pasa en la legislatura provincial, donde,、eh, por ejemplo, e la p o r t e solidaria. Estuvo seis meses dando vuelta hasta que finalmente después se trató. Vamos a hablar unos minutos con Mariano Alfajeme, que es concejal del oficialismo, que nos atiende amablemente.、Eh, Mariano, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos qué pasó hoy. Bueno, buenos días, Mauro, un saludo también a toda la audiencia de Radio Kermés. Esto que mencionabas vos: la oposición ha decidido no presentarse a, a dar c u ó r u n al Consejo Deliberante. Eh, por un tema que nosotros creemos que no es relevante, digamos, como para trabar el funcionamiento de este órgano de la democracia electo por los vecinos y vecinas.、Eh, en principio, este es un tema, de las notificaciones electrónicas, que había sido discutido en comisión. Incluso tuvimos la presencia aquí del, del juez de faltas, de César eh, Ortiz, eh, que incluso en su momento se debatió en el recinto, volvió nuevamente a comisión, se volvió a discutir, es decir, tiene un historial este proyecto. La oposición ha decidido, en este caso, plantar bandera. Están absolutamente en contra de la modernización administrativa del municipio. Municipio, eso es lo que entendemos nosotros. Tenemos que avanzar si queremos ser una ciudad moderna hacia la notificación、eh, digital, por lo menos hacia algún tipo de notificación digital o electrónica, como han hecho tantas otras jurisdicciones.、Eh, nos parece que esto es un tema que atrasa. Eh, justamente un proceso de, de modernización administrativa que no le da la posibilidad al ciudadano y a la ciudadana de poder acostumbrarse adaptarse a estos nuevos、eh, procesos que ya se vienen implementando,、eh, diría casi desde el año 2020, con, con la pandemia que para todos implicó también la, la necesidad en muchos casos obligatoria de tener que, que modernizarnos y adaptarnos tecnológicamente. Eh, y no nos parece que es un tema relevante para, para paralizar el funcionamiento del Consejo Deliberante, que, como te comentaba recién fuera de audio, teníamos más de 30 temas、eh, que estaban ingresando en el temario, muchos de ellos propuestos por la oposición, varias notas de vecinos y vecinas también, y más de 40 puntos en el orden del día que han quedado sin tratamiento, incluyendo varias declaraciones de interés de incluso colectivos, como por ejemplo el colectivo feminista de Santa Rosa, que habían venido a este, recibir una declaración de interés por la participación en el 37 Encuentro Nacional de Mujeres que se va a estar llevando adelante. En j u l Entonces, la verdad que nos parece una actitud caprichosa, irresponsable y que no se condice con esta prerrogativa que se q u i e r a adjudicar la oposición de que son la voz de los vecinos y vecinas. La realidad es que los vecinos y vecinas de Santa Rosa salen todos los días a la calle a ganarse el mango, a sostener su fuente de laburo, a llevar el pan para sus casas y los concejales y concejalas deberían de alguna manera respetar eso y sentarse a trabajar y tener una conducta ética, digamos, en ese sentido. ¿Qué hay detrás de esto? De esto de no dar quórum por una cosa menor como ustedes plantean. La verdad que para nosotros es、eh, inentendible porque el intendente en、eh, esta semana les había respondido el pedido que ellos habían hecho en relación a la audiencia pública por lo de la RTO. e n t e n d í a que e s e era un tema conflictivo, que la oposición seguramente lo iba a estar este, utilizando. No ha sido ese el argumento, por lo menos lo que a nosotros nos ha llegado para, para bloquear hoy el funcionamiento del Consejo Deliberante. Eh, eh, la verdad que nos preocupa que podamos llegar a un escenario como, como fue el de la legislatura provincial, que vos también lo mencionabas hace unos meses, donde por. Varias sesiones no hubo, no hubo este, trabajo legislativo porque la oposición no se sentó este, en sus、eh, bancas, eso paralizó el funcionamiento de la legislatura, paralizó el funcionamiento de un órgano de la democracia. Y la verdad que entendemos que no es un momento político y socioeconómico el que está atravesando nuestra sociedad hoy con las políticas nacionales de ajuste del gobierno de Miley,、eh, que en muchos casos la oposición ha acompañado y ha avalado. Eh, para tener este tipo de, de actitudes que no las asemeja la democracia y que, como te digo, son una falta de respeto a los vecinos y vecinas que, con sus impuestos y con sus tasas municipales, ayudan a sostener también el salario de los concejales y concejalas y esperan de ellos que se sienten a dialogar, que se sienten a trabajar y, en este caso, el Consejo deliberante, que es la representación de los vecinos y vecinas de la ciudad, pueda estar en funcionamiento. Es cierto que desde la oposición plantean que. Respecto a esta cuestión de, de tomar las denuncias y, y ese,、eh, informarlas a través de correo electrónico, pretende que sea to a todas las personas por correo postal en el caso de que tengan una, una sanción, es así. Ellos lo que pretenden es que efectivamente todas las notificaciones se sigan haciendo por correo postal, como ha funcionado hasta ahora. Nosotros entendemos que progresivamente y que avanzar hacia un sistema de digitalización de las notificaciones, por lo menos en el caso de la ciudadanía Santa Rosa. r e ñ En esto hemos sido absolutamente claros, el juez de falta ha sido absolutamente claro. Se toma el correo electrónico declarado por la persona o se toma el que figura en el registro nacional、eh, del automotor, que, que es cuando la persona hace algún tipo de, de transferencia o adquiere un automotor por primera vez, y solamente, y este era el, el último acuerdo que se había llegado con la p o s i c i ó n Se dejarían las notificaciones en papel para aquellas、eh, infracciones que se hubieran cometido fuera de Santa Rosa o fuera de la provincia de La Pampa. Evidentemente, no conforme con esta redacción y con este último acuerdo, la oposición ha decidido no dar c u ó r u m Vuelvo a repetir lo mismo: para nosotros no es un tema、eh, que hoy amerite que el, el Consejo Deliberante esté trabado y que deje tantos puntos、eh, sin tratamiento y tantos vecinos y vecinas sin respuestas a distintas solicitudes que han hecho.、Eh, no sé si lo dijiste puntualmente, pero ¿crees que es el resabio de toda esta discusión de la RTO, RTO sí, RTO no, que hoy no pueden tener quórum y no se sabe si van a tener en la próxima sesión? La verdad que s i es eso: es una actitud muy infantil. Porque, como lo ha manifestado el intendente y nuestro bloque en reiteradas oportunidades,、eh, lo de la RTO no es un capricho, sino que tiene que ver con un paquete de medidas tendientes a garantizar la seguridad vial en nuestra ciudad. Esto fue discutido por el Consejo Deliberante con una composición anterior, pero fue discutido y sancionado por el Consejo Deliberante en el año 2023.、Eh, la oposición, no conforme con esto, ha hecho toda esta movida digamos, política. En relación a la suspensión de la RTO,、eh, han tenido una respuesta que para ellos no ha sido satisfactoria. Y la verdad que si、sí、ha sido por esa respuesta que ellos han decidido hoy no dar quórum,、eh, la verdad que no, no, nos parece absolutamente irresponsable,、eh, trabando además, como te digo, impidiendo el debate de tantos otros puntos en los que muchísimos de ellos había acuerdos porque han sido temas que de las comisiones han tenido despacho incluso por unanimidad, ni siquiera por mayoría, y que afectan la calidad de vida de vecinos y vecinas, como tiene que ver con determinadas obras públicas, arreglos puntuales para que la municipalidad lleve adelante en distintos barrios, o muchas declaraciones de interés, a instituciones, eventos, personalidades que también hacen a la. Vida social y cultural de nuestra ciudad y que estaban esperando este reconocimiento.、Eh, le contamos a la audiencia que previo a una sesión se hace la labor parlamentaria o la reunión de labor parlamentaria, donde un poco se organiza la sesión. En esa este, labor parlamentaria, la oposición dijo que no iba a dar、eh, quórum o hasta ahí estaba todo bien para sentarse en las bancas. No, fue ahí que manifestaron, por lo que nos transmitió a nosotros el, el jefe de bloque, fue ahí lo que manifestaron que ellos no iban a dar quórum, que estaban de acuerdo, digamos, con esta última redacción de este proyecto de. Vincular a la notificación de las infracciones y directamente este, salieron, digamos, del, del recinto del Consejo Deliberante. No, ni o n siquiera entraron, digamos, al, al salón del Consejo Deliberante, propiamente dicho, y no se sentaron en, en su banca. Directamente se escaparon del, del edificio del Consejo、eh, y, y han mandado a sus asesores y, bueno, a, a otra gente, digamos, un poco a que, a que monitoree la situación、eh, y otra vez han paralizado el, el funcionamiento de este cuerpo, te vuelvo a decir, electo por los vecinos y vecinas de la ciudad. para Resolver las problemáticas de la ciudad, por la cual además nosotros cobramos un salario para presentarnos a trabajar. Mariano, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted. Mariano Alfajeme, el concejal del oficialismo acá en el Consejo deliberante, n o quedamos más que Mariano y yo, después están las puertas cerradas, y como dijo, la oposición se fue por el lado de atrás de la municipalidad, para las personas que conocen, la municipalidad tiene una entrada y salida de vehículos por la calle、eh, Juan B. Justo, por ahí, por ese lugar se fueron. Quedaron en labor parlamentaria muchísimos temas por tratar. Una sesión que no se dio porque no dio quórum la, la oposición, tanto comunidad organizada como el PRO y la UCR, directamente no se sentaron en sus bancas. Y pueden ver una foto que anda dando vueltas por ahí. Algo similar a lo que se veía en la legislatura provincial cuando la oposición decidía no tratar el aporte solidario. Acá lo están haciendo con un tema. Que también hizo gala este, la oposición y lo tomó este, al tema y lo utilizó políticamente, que es la RTO. Ahora se niegan a que las notificaciones sean por correo electrónico, en el caso de que un radar o una cámara te tome en alta velocidad. Y pretenden que sea todo por correo postal, o sea que te llegue una carta a tu casa avisándote que la municipalidad te quiere cobrar una multa porque estabas、eh, en alta velocidad. Así que por ese tema, que según dijo Alfajeme, es un tema menor y nosotros entendemos que también, hoy no se pudieron tratar casi 30 temas que tenía el temario de la sesión ordinaria y se va a esperar que la presidencia convoque a una nueva sesión, veremos si en 15 días. Dale, Maurito. O sea, literalmente radicales,、eh, macristas y tiernistas se fueron por la puerta de atrás. Se escaparon,、Esos. como dijo、no. Alfa j e m e Se、bueno. escaparon por la puerta de atrás y、eh, no dieron quórum acá en el Consejo Deliberante. q u En e este momento estamos bajando las escaleras, nos estamos yendo porque quedamos últimos acá. Bueno, espero que no te cierren la puerta. Dale, m a u r o Nos reencontramos.